La realidad de los pueblos está en la 36 Contacto Internacional Estamos en las 11 y 33 de nuestro país, son las 18 horas en Irán, en Teherán, donde tenemos la posibilidad de contactar nuevamente a la docente universitaria y comunicadora Soa Abdejodá y esperemos que nos esté escuchando bien allá a miles de kilómetros del otro lado del mundo. ¿Qué tal, Soa? Les escucho perfectamente, todo de aquí desde Irán. Bueno, una gran alegría poder escucharte que la población de, de Uruguay la audiencia de Radio Centenario eh, pueda escucharte también en directo, les decíamos que son un poquito después de las de las 6 de la de la tarde allá en Teherán y bueno, eh, queríamos tener un panorama de cómo ese país eh, se está eh, recuperando de los ataques que sufrió Soa porque hablamos en lo previo de, de que fueran también atacados por Estados Unidos Eh, ¿Cómo viene siendo la, la, la recuperación? Vimos que se reactivó también el tema del tráfico aéreo en los, en los últimos días, o por lo menos es, es lo que hemos visto en algunas noticias, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahorita poco a poco la gente eh, se está recuperando todavía, la gente está en el choque, es normal, hay mucha gente que tiene miedo todavía, el país todavía está en... Plena situación de guerra porque nosotros sabemos que el enemigo eh, primero que siempre nos ha mentido mm. y es muy traidor y aunque bueno no hubo ningún pacto pacto solamente hubo intercambio de palabras entre el gobierno de Irán y el gobierno de, de Israel a, a por medios de algunos países como Gátar mm pero la gente sabe que como vimos lo que hizo con Líbano, lo, lo que hizo con Palestina, que siempre falta eh, a lo que promete, pues estamos en total alerta. El problema grande que tuvimos es que no nos atacaron de fuera, sino que los la mayor parte de los ataques ha sido por dentro, por los infiltrados que ahorita están victimizando a estos infiltrados como víctimas de ejecución que no es verdad. El pueblo entero hasta hay videos, hay evidencias, hay una, o sea, hay videos que son tan evidentes que estos estas bombas mm -hmm. Eh, están están por dentro o sea están eh, hecho dentro y la explosión se nota que que se está realizando por un eh, minirón que que vuela desde un lugar del dentro o sea las mayores explosiones que hemos tenido hemos rec las los ataques especialmente a los lugares civiles todos han sido por los infiltrados. Y, y están promoviendo esa idea de que no, que han eh, arrestado a, a, a gente inocente. Pero qué mente tan tan des, incapaz de, de pensar, piensa que en el medio de una guerra así, un gobierno a, arresta a gente normal, a su propio pueblo. El pueblo... ...que está totalmente defendiendo al gobierno para que el gobierno y el cuerpo militar pueda defender al, al, al, al, al pueblo... ...porque es una relación mutua. Mm -hmm. Nosotros apoyamos al gobierno y a la fuerza militar para que nos defiendan de los ataques del enemigo. Y con mucho gusto estamos defendiendo a la seguridad, al, al, al cuerpo seguro... A la, al, su, al cuerpo de la inteligencia iraní para que arresten a, los, a esos infiltrados que nos están atacando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, sí. porque tuvimos 935 muertos y un 700 y pico, cerca de 800 muertos son de las personas civiles. Sí y treinta y pico personas eh, niños han muerto en en, en estos ataques de, de entre eh, entre los, los eh, las víctimas que han que han muerto las mujeres que han muerto han habido muchas que eh, estuvieron embarazadas mm. oh, y, y, y, y el y el pueblo iraní está apoyando al gobierno o sea una unión impresionante que estamos teniendo el pueblo iraní con diferentes visiones políticos con, con diferentes visiones sociales, con diferentes eh, ideologías eh, religiosas todos estamos eh, unidos para defender a nuestro pueblo y para defender al gobierno y para defender a, a a lo que es el cuerpo militar Y al cuerpo de inteligencia Para que nos defiendan No hay otra forma mm. Ahorita Irán está muy tranquila Todos están muy tranquilos Estamos celebrando el, el aniversario Del martirio de nuestro Tercer santo que se llama Imam Hussein Pero Estamos también un poco estresados, también está en la situación de alerta total, la gente está en, en alerta total. Y lo más impresionante es que nadie está dispuesto a abandonar el país. Uh -huh. Han abierto los vuelos, tanto internos como externos, pero... Como ven, no hay ninguna noticia de una salida sobresaliente, sobrenormal, como hemos eh, recibido sobre los países ocupados, el, el, el territorio los territorios ocupados por eh, por el enemigo, que su gente ha escapado a, a los países vecinos, eh, como eh, cifras, si no me equivoco, ¿no? Eh, como que Siria Siria, ¿Siria o, o, ah, que han no, escapado no, Siria no. a Chipre que han escapado a Chipre Chipre, Chipre, Chipre, sí. exacto no me salía el, el bien, bien bien la palabra en español al Chipre, sí entonces, no, aquí aquí todo va, o sea todo está muy tranquilo eh, las cosas están funcionando a la regularidad nadie compra extra, nada pero mm. la gente sí que está alerta claro y estamos esperando a, a, a un futuro o sea a, a, a, a las cosas que van a venir por el futuro, ahora mi análisis es otra cosa, la situación en general es esa Bien. pero mi análisis es aparte que si, si queréis también puedo si, sí, lo que quería resaltar Soa sobre... es que es muy importante lo que vos decís, que algo que, que sí hizo mucho daño en Irán fue esta acción de agentes eh, que durante años, con todos los recursos verdad económicos, tecnológicos y humanos que tiene Israel apoyado por Estados Unidos, ha preparado durante años una agresión de este tipo infiltrando y manteniendo ocultos, digamos, durante años agentes del Mossad para golpear en momentos como estos que tuvimos hace algunos días, verdad con decenas y decenas de drones, por Uy. ejemplo, que actuaron bombardeando distintos y asesinando gente. Y lo, lo peor es que los drones no vienen de fuera, sino que están hecho ¿Mm? por dentro, en, en talleres alquilados en dentro. Lo habían eh, importado... Desde, eh, desde nuestras fronteras del oeste de Irán, donde eh, están los kurdos y donde está el país Azerbaiyán. Uh -huh. eh, de ahí lo, lo habían entra entrado en diferentes piezas y lo habían remontado aquí dentro. O sea, el ataque que ellos están promoviendo, que... Eh, el cielo de Irán era como una carretera Que se ve, venían eh, aviones israelíes y bombardeaban y salían Esto todo es, es mentira mm. Porque no, no hubo ni un avión por el, por el, por el, mm, el cielo de Irán No podían entrar mm. Solamente es que lanzaron desde las fronteras de, de Irán con Irak Y de las fronteras de Azerbaiyán a Irán me eh, eh, tiraron eh, cruces que algunos sí que sí que sí que dio eh, a la meta que entró y, y a, algunas otras han sido eh, destruidas por la defensa área que tenemos en Irán que es además muy buena defensa el problema lo tuvimos con minidrones montados en los talleres de Irán y todo el pueblo iraní estaba a favor de que de que eh, que arrestaran a, a estos infiltrados y a estos traidores otro dato muy importante que la gente no sabe en el en, lo, en las tierras lejanas de uruguay y latinoamérica en general por sí. la lejanía sí. es que nosotros tenemos 15.000 emigrantes afganos Eh, disculpe, 15 millones de eh, emigrantes afganos. 15 millones. Entonces, muchos de, de los que han arrestado son emigrantes afganos que desafortunadamente por la situación y porque no tienen ningún tipo de conciencia ni consentimiento hacia Irán, uh -huh. han trabajado con un, con un mínimo... Eh, como se dice el mínimo eh, pago de claro. 100 dólares 200 dólares han hecho este tipo de actos y muchos de esos eh, infiltrados que han arrestado que me imagino que todavía son mucho más eh, son afganos hmm. y el pueblo iraní antes de que hubiera este tipo de actos eh estaban todos muy eh, muy molestos por los afganos porque hay una inmigración muy ilegal y muchos de los delitos que se se hacen aquí en en Irán se ocurren porque Irán es un país muy seguro. Claro. La gente fácilmente, o sea, la mujer iraní tiene la costumbre de llevar oro. Uh -huh. En la calle, o sea, nuestro, nuestras joyas normalmente son oros o son de plata Si es más, más barato es plata, si es más mmm, costoso es oro Entonces, eh, estamos hablando de un país muy seguro eh, mucho, Mucha de la delincuencia que ocurre es por parte de los emigrantes afganos Por la situación que tienen y especialmente también mucha mucha de la violencia porque mmm, aquí el rango de la violencia está muy baja mm. eh, mucha violencia que se ocurre a, al margen de las ciudades es por los afganos y la gente antes de todo este suceso estaba protestando para que expulsaran a, a los emigrantes afganos a su país porque ya el país tiene una situación estable mm -hmm. Eh, y los afganos estaban muy molestos porque normalmente los emigrantes afganos tienen mucha mejor condición en Irán que en claro, Europa claro. entonces estaban protestando a eso y además no es necesario que aprendan una lengua nueva porque ellos también hablan persa pero esa información me parece que sirve para que la gente sepa que estos 700 personas individuos personas si se puede decir personas porque han matado niños han matado mujeres han, han matado ancianos que, que que han arrestado son infiltrados o son eh, como se dice espías claro que directamente son pagadas por el enemigo musad Ahora, si hay gente que le gusta mucho, pues les tengo que informar que son nuestros enemigos y a nosotros no nos gusta. Sí. Y damos toda la razón al gobierno para que los arreste y que nos proteja. Bien, o sea, y en cuanto al organismo de energía atómica de la ONU eh, bueno este demostró su complicidad no con los atacantes con Israel y Estados Unidos eh, y bueno estas última últimas Exacto. horas eh, se vio que Irán suspendió la cooperación total con el mismo no Sí porque eh, mi, hay que tener en cuenta que todo toda la gobernación todo toda la parte gubernamental de Irán funciona con eh, bajo el mandamiento de la asamblea nacional que la gente votó por ellos en la asamblea nacional eh, se dio un, eh, un o sea de eh, eh, a, apostaron por, por una ley donde dice que por los por lo sucedido hay que detener no so, no no o sea, está detenido No está totalmente, como se dice eh, Denegado okay. Sino que hemos detenido Cualquier tipo de colaboración Con eh, la Organización Internacional de la Energía Nuclear la, la Organización Mundial de la Energía Nuclear Por lo que ha hecho el, el jefe de esta organización Que es Garuzzi que directamente llegó eh, al, al, ex, al expediente de irán de la energía nuclear de irán a, a israel y llevo toda la información para que ellos supieran lo que está haciendo irán hay que mencionar que ellos ya saben a la perfección que la energía atómica de irán eh, está basado en una energía en en una en una ciencia totalmente pacífica y no hay ningún tipo de, eh, ¿cómo se dice?, actividad, ni ni hay esa ni siquiera intención uh -huh. de, de hacer actividades para construir bomba atómica, porque en nuestra religión y en nuestra, eh, ¿cómo se dice?, eh, en nuestra ley está escrita en... en eh, en la co constitución está es escrita que de ninguna manera el gobierno iraní tiene el de derecho de reproducir bombas que que, que dañen a la masa a la masiva civil de otro país aunque sean sionistas terroristas eh, ¿Cómo se dice? Que nos han atacado. Y han atacado no solamente a nosotros, sino que han atacado a otros pueblos también, como Líbano, Siria, Yemen, Irak y otros países también. Eh, Egipto, Jordania, Jordania, etcétera, etcétera. Muy bien, sí. Soa, eh, hemos visto también escenas eh, de lo que vos hablabas de la unidad del pueblo iranino, eh, escenas muy conmovedoras y con que transmitían mucha fuerza en lo que fueron las ceremonias de despedida de, de los comandantes y los científicos asesinados días atrás. Sí, sí. A, hoy también se celebró uno en GOM y, y, y son marques, y no son solamente militares, sino de, de los niños de seis meses uh -huh. y, y de los niños de diez eh, años de cuatro años de tres años desafortunadamente yo vi un, una foto que no estoy segura pero me parece que fue un alumnito mío desde hace años atrás eh, que, que tenía tres años cuando era porque yo también enseñó español uh -huh. eh, y, y me conmovió muchísimo que uno de esos eh, de esas víctimas asesinadas por por Israel fuera un, un niño pequeñito que fue mi alumno. Uh -huh. eh, sí, sí, es verdad, la gente está muy unida, muy dolida. Si ahorita sale a la calle, ve que la mayoría del pueblo iraní está vestido de negro. Sí. Uh -huh. Tanto los religiosos, como los laicos, como los no religiosos, como los no tan religiosos, tanto como las personas que llevan el velo, como las personas que no llevan el velo. Todo, todas mis amigas no llevan el velo. Uh -huh. Eso... Todas mis amigas no son religiosas y no llevan el velo, pero están totalmente a favor de la Fuerza Armada. Claro, eso es muy importante porque, ya porque que lo mencionas, mamá... Soa, eh, te imaginas que hay un, todo un bombardeo eh, eh, ideológico eh, de manipulación de la opinión pública, sobre todo acá en Occidente, con ese tema del velo, ¿no? Yo mostraba hace algunos días en mi familia algunos videos que se pueden ver en YouTube de, de mujeres caminando por las calles de las ciudades de Irán, que no todas... ...llevan el velo... ...y bueno, vos lo estás comentando... ...precisamente... Eh, eh, ...hay que entender un poco en las distintas variantes... ...que hay sobre eso... ...en la vida concreta, real de Irán, ¿no? Sí... Eh, ...hay que mencionar que llevar el velo... ...es totalmente ideológico... ...está dentro de la, de la religión de Irán... Eh, ...somos musulmanes... ...somos chiitas... ...entonces la mujer iraní... ...en general, o sea está esa desnudez que es símbolo de la modernidad en occidente que realmente uh -huh. pienso que el, la modernidad no es estar desnudo uh -huh. pero bueno eso de que está en, en moda y que están promoviendo tanto que muchas veces es muy danino hasta para la propia mujer es muy danina en Irán en la cultura en general, en la cultura antes del Islam, uh -huh. porque usted sabe que la tela era un producto de lujo, uh -huh. e Irán era un, un imperio muy grande, que una de las cosas que siempre era como su honor era ser eh, productor de tela, especialmente telas delicadas como la seda. Uh -huh. Y también importaba mucha cera desde china entonces el iraní siempre era muy orgulloso de estar tapado y llena de telas claro y eso también lo llevamos actualmente entonces eso es está dentro de nuestra cultura tú tú vienes y ves a mí a mí a mi gente a mí a mis amigas que no llevan el velo pero tampoco están dispuestos a estar a desnudas o semidesnudas. Uh -huh. Ninguna chica iraní está, ahorita que hace calor, en la calle nadie ve a una chica llevando un mini short o una a un top, porque no está dentro de, de la cultura iraní. Claro, pero, pero lo importante que no, es, lleve velo, no, no lo lleva y no exacto exacto es que se que, la, de... que se sepa que no hay una obligatoriedad porque a veces se transmite como que hay incluso la policía que te persigue si no llevas el velo ese tipo de cosas eh, a veces se dice acá en occidente no Sí, además, uh, yo he visto que algunas veces esta promueven esta, o sea, es eh, en los imágenes salidos de, de Afganistán claro. o de los países como Arabia Saudita, o sea, el velo es totalmente árabe sí. o de Emiratos Árabes que están promoviendo que son países muy modernos, pero que una mujer árabe recientemente reci estamos hablando de hace dos meses que han dejado que las mujeres en arabia saudita conduzcan pero nadie habla de eso uh -huh. hace un mes que el rey de de arabia saudita dejó que las mujeres salieran con, eh, sin una figura masculina porque antes tenían que salir con un con una figura masculina y eso en Irán ni siquiera o sea todo to, o sea, toda la, todas las mujeres de mi familia, todas las chicas que yo estoy en contacto, todas mis alumnas tienen yo soy profesora universitaria, sí. yo enseño en la universidad. Mi mamá conduce, yo conduzco, mis, mi abuela conducía. Una de mi de mis de mis tías que tiene 75 más o menos más, 80 años ahora ella conduce y su esposo no tiene carne de conducir y no conduce, sí. entonces ella es quien lleva a su esposo ¿me entiendes? o sea, me están demostrando una imagen totalmente contrario a lo que es realmente la mujer iraní simplemente para machacar el pueblo iraní demuestran imágenes de las mujeres árabes imágenes de, la, de las mujeres afganas Eh, como imagen de la mujer iraní, y como el el occidental, o sea, el, el, el americano, el americano me refiero al continente americano que pertenece a toda Latinoamérica y a sí. Norteamérica como Canadá y, y Estados Unidos, que son solamente dos países, el resto, todo es América, y que ellos dicen que no, pero que sí, que el continente americano es es más para los latinos que para los norteamericanos. Entonces, llevan esta esta idea de, de que la mujer iraní es una mujer eh, sumisa, obedecedora, sí. ignorante, no sé qué, no sé cuánto, y cuando vienen, ¿para para qué? Para que no venga gente aquí, mm. para que no vea la realidad. Y cuando vienen y bien se quedan enamorados, porque, porque primero, la mujer iraní no tiene miedo de comunicarse con el hombre. Mm. Fácilmente se acerca, se saluda, se comunica. Estudiamos en la universidad juntos, trabajamos juntos en las oficinas. Bien. tanto la mujer religiosa como la mujer eh, Hernán, tú tú has que has conectado conmigo y te has comunicado. ¿Hay una diferencia entre eh, yo y una chica uruguaya? No, ninguna, por supuesto. Mentira, ¿Me o sea, esa es yo soy una una chica iraní que además no me he casado, tengo 40 años. Estoy soltera. Soy profesora universitaria, hablo español, hablo inglés uh -huh. y, y, y toda mi vida he, he decidido por mi cuenta lo que quiero hacer. Muy bien ¿Me entiendes muy bien y, y no hay ningún, ninguna restricción en este sentido entonces no es solamente ya ya sabemos cómo es como como las propagandas que al principio hicieron de decir que ay no Irán no pudo Irán fue la, eh, el país que quien per, per, perdió y que pidió el alto al fuego y ahora están saliendo imágenes de las destrucciones de de, la, de los misiles de Irán Exacto. y ahora están poniéndose como eh, la, los víctimas hmm. y para cerrar porque te, tenemos que terminar SOA por hoy que vamos a seguir conversando pero también hagamos sí. un homenaje en el final de la comunicación contigo ya que hablábamos de las mujeres iraníes a esa periodista, la presentadora de la televisión, ¿verdad? Zahar Emami, creo que se llama. Sí, Emami. Que, que ha sido homenajeada sí. porque habló y siguió hablando cuando comenzaba el bombardeo, el ataque al, al centro de radiodifusión de, de Teherán y terminó su mensaje, eh, aunque ya estaba escuchando que estaban bombardeando y demostró una tremenda valentía y ha sido reconocida a nivel internacional. Eh, mi querido Hernán, te, te tengo que decir que esa mujer es una figura de una mujer iraní porque las mujeres iraníes somos fuertes, tensas, luchadoras y, y, y, y como, como viste en, en, en las imágenes, no sí. somos nada sumisas, sino que sí. defendemos eh, lo, lo que nos pertenece y, y ese país sí que nos pertenece y vamos a defenderlo. Muchísimas gracias por estar, era muy importante también que hablaras de estas cosas que hemos hablado en el, en el final y que eh, vamos a, a reproducir esta entrevista, a distribuirla también en, en los amigos de Radio Centenario en la audiencia, eh, te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Montevideo y hasta un próximo contacto, quedan muchas cosas para seguir hablando, Soa muchísimas gracias un abrazo enorme y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar